No es uniforme y la convergencia que ellos tuvieron alrededor de la candidatura de Capriles reúne desde gente socialdemócrata hasta un núcleo, digamos, duro fascista、eh, de extrema derecha. ¿no? o sea, Hay un abanico de posiciones donde no todos van a estar、eh, por, por empatarse en esa en esa política de provocar un proceso de Que empezaría por no reconocer los resultados electorales,、claro. por desconocer al árbitro electoral, por, por desconocer el sistema electoral venezolano. Bien, pero、eh, creo que ahí no van a tener una postura uniforme, son los sectores más radicales de, de la derecha internacional y de la derecha、eh, fascista de Venezuela los que están tratando de introducir ese elemento. Como una vía para generar una, un proceso desestabilizador.